La UNLP lanzó la convocatoria para el concurso transmedia Narremos. Se trata de series de hasta 5 microrelatos donde se podrán involucrar breves videos y o podcasts y articular diferentes formatos entre sí. Esta propuesta es de la Prosecretaría de Medios y Publicaciones y está orientada a estudiantes regulares de las facultades o de los últimos dos años del Colegio de la UNLP. Los mismos podrán participar de manera individual o grupos de hasta cuatro integrantes y para inscribirse deberán hacerlo completando el formulario online. Las propuestas se recibirán hasta el 22 de octubre. brindan un taller de clown para trabajar en hospitales. El Centro de Formación en Clown de Hospital de Alegría Intensiva llega a La Plata con un curso semanal destinado a personas que quieran iniciar su formación artística. Para obtener información se puede ingresar al Instagram de Alegría Intensiva. Radio Estación Sur habló con Irene Sexer, integrante de la organización. Bueno, Alegría Intensiva es una organización de payasos y payasas, actrices y actores profesionales que vamos a hospitales, en este caso pediátricos o a la parte pediátrica, a tra transformar, digamos, el estado de internación de los pacientes, de, de todos los que trabajan en un hospital también, a través del arte clown. Y el clown, específicamente, habla el lenguaje de los niños. No porque quien los, lo hagamos, nos transformemos en niños o en niñas, sino porque es todo a partir del juego y la transformación. Y los niños y las niñas hablan ese lenguaje todo el tiempo y También están enfermos, no lo pierden, no pierden esa capacidad de jugar. Y nosotros somos como habilitantes de este juego que quizás en un espacio así piensan o sienten que lo perdieron. Un servicio que informa más cerca. Realizan un festival para que egresados de un jardín puedan conocer el mar. Este viernes 9 realizarán un festival cultural literario en el Jardín de Infantes número 930 en 212 entre 519 bis y 520. Todo lo recaudado durante el evento, que comenzará a las 5 de la tarde, será en beneficio de los egresados de la institución que viajarán a conocer el mar. Durante el festival se espera la actuación de artistas locales. También habrá música, baile y buffet para disfrutar de un buen momento junto a la familia. Temperatura mínima para hoy en las regiones de 12 grados y la máxima de 21. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.